Callejón del Hambre, comemos de todo ñam, ñam, ñam ñam y muchas, muchas muchas ganas de comer de todo tenemos esta noche tendremos por ejemplo a Marcos Collantes, pero no para hablarnos de música como suele ser eh, típico en él, eh, por lo menos para hablarnos de discos, sino para hablarnos de libros Onda Pacheli 107.6 El Callejón del Hambre esta noche hay algunas bajas eh, Nuestro amigo Tony el Gato, por ejemplo No va a estar por aquí Pero sin embargo tenemos algunas altas Algunas cosas nuevas Porque hay pocos placeres eh, Parecidos al de Encontrar de repente Un grupo que te encanta Y que además resulta que lleva 15 años Haciendo música solo de pensar la cantidad de tesoros increíbles que pueden guardarse la discografía de semejante maravilla, eh, mmm, se me hace la boca agua. Pero vamos por partes, vamos a empezar por el principio. El último disco que han hecho que se llama Trumpet Child, y del cual, bueno, vamos a poner el principio. La primera canción, que se llama... No quiero perder tu tiempo. song and blood left still to bleed. but I don't wanna waste your time with music you don't need I don't wanna waste good wine if you won't stick around I love to laugh And I won't pray this prayer with you unless we both kneel down. Oh, yeah, we might have a real conversation Oh, oh, oh, oh. I don't want to waste the words that you don't seem to need When it comes to untend what's real Such thing is green I hope this night puts down deep roots I hope we plant to see I don't want to waste your time with music you don't need Dice Over The Rhyme que no tienen ganas de perder el tiempo, de hacerte perder el tiempo con música que no necesitas, pero la verdad es que esta música nosotros sí la necesitamos. Este es un dúo de Ohio que llevan 15 años haciendo música, haciendo esto entre entre Cotspell... Soul, a veces cabaretero, a veces totalmente blues eh, Es algo increíble, es una banda que tiene un recorrido muy largo Por cierto, tengo que comentaros que el nombre de la banda es Over the Rain Escrito R-H-I-N-E, no es Rain, de lluvia Llevan 15 años, ni más ni menos, que haciendo maravillas como esta Su último disco se llama Trumpet Child, que es el que hemos sacado esta primera canción Y de la que vamos a seguir poniendo canciones, por ejemplo, esta que se llama Travel problema. Y que, madre mía, si esto es un problema, yo quiero tener problemas así. Uh, uh, uh. If you came to make some trouble, better make it good, your sexy cocktail that was double. Is doing what it should Looks maybe Sweet and little I think it's trouble Honey, I think it's good yeah you Came to make trouble Make me a double of Todos los ritmos eh, a veces suenan a Tom Waits, a veces suenan totalmente New Orleans, como a Cabaret, eh, y luego además encima tienen unas letras interesantísimas. Me voy a tirar al barro y voy a ponerles una canción que no he oído, que es la, la última del disco, que se llama Si una canción fuera presidente. Y, y solamente leyendo la letra en su en su página web, no dice Si una canción pudiera ser presidente eh, en el día de las elecciones, el coro de gospel empezaría a cantar. Eh, la primera da dama eh, cogería el micrófono y se lo pondría en los labios y empezaría, rompería nuestros corazones con un Ritman Blues. Nosotros votamos por una melodía, eh, votamos por un... Eh, que nos lo pasamos entre todos como un MP3. Eh, sería nuestra mejor policía y eh, sería... Eh, nosotros construiríamos una armonía si una canción pudiera ser presidente. Ni siquiera la he oído, pero la verdad es que estoy tan alucinado con este disco que aquí está si una canción pudiera ser presidente de los over the rhyme if a on election day sway, and we'd all have a part to play First Lady We'll free her hips Pull a microphone To her lips Break our hearts Hopkins and Patsy Cline If a song could be president If a song could be president We could all add another verse Life would teach us to rehearse Till we found the keychain Break out of this minor key Half-truths and hypocrisy We wouldn't need and wonder a chief, chief. If a song could be president que reconocer que me acabo de enamorar, me acabo de enamorar de esta voz, de este grupo Over the Rhyme, eh, si la semana pasada descubrimos a Aristides Moreno y las múltiples facetas que tenía este hombre y la locura contenida en él, eh, aquí hay, en todas las canciones que tiene esta gente, tiene eh, un componente de, de verdad, de, de música realmente bien hecha y además encima con esas letras... Que dicen tantas cosas. Ya las traduciremos la semana que viene. en un poquito Lo he hecho así un poco al vuelo. Lo haremos de una forma más más concreta. Para acabar con Over the Rhyme. Eh, vamos a acabar con una canción que se llama No esperes a Tom. Y bueno, pues solo un trocito de la letra. no Dice, ¿vas a intentar hacer llover otra vez? ¿De verdad vas a intentar hacer llover otra vez? No esperes a Tom. Porque Tom es long gone. Que significa algo así como que es muy largo. Ahí está Tom. Tom. Feel for the dark like a soothsayer He takes a little bow and tips his fedora Shouts like he's gonna save Sodom and Gomorrah Working for the circus X-Railroad bum Carnival Barker for Kingdom.com Dusty old Gibson, opposable thumb Bangs out the rhythm on a 50-gallon drum Don't play full Tom, I saw that old 55 do it just before dawn I hey, hey Tom The sun's coming up, you got your weapons on Are you trying to make it rain again? Are you trying to make it rain again? Is it raining just around your bed? Are you trying to make it rain again? Into an old man's hat He grins at the girls And they always grin back He bets an old walks He could get them in the sand He makes his own music From the bell of a bone A waitress's falsie And a railroad phone Bob's on his knees To an old tarantella South of the border He stole it from a phone Don't wait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 Triple join a juke finger Splay like a scarecrow He kneels down and whistles to a phone And stare up His eyes light up when they're wheeling a piano He reads a dirty joke Out of an old Baptist journal He wears a tuxedo made of Sackcloth and ashes Has a tattoo of a girl who can bat her eyelashes Down on the river He was fishing with the sword He knocked up John the Baptist For a word from the Lord he takes his coffee with the blood of a turnip Blushes his cheeks with an Amsterdam tool Chopping up a rooster for a Pulitzer surprise the gravy don't get you, he'll get you with his eyes, no way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 Bueno, bueno, es tan pequeñito ya, tan chiquitín El agujerito por el cual nos llegan Esas cosas, esas Esas palabras del predicador Que tengo que andar buscándolo, un segundo que voy a buscarlo Porque la verdad es que ruido hace ¿eh? Hace mucho ruido, pero Mira que está complicado encontrarlo ¿eh? Ah, sí, sí, sí, sí, está aquí, está aquí, al lado de la mesa, sí, sí, ya ya lo he encontrado. Bien, bueno, pues eh, esta semana las preguntas, las preguntas son un poco picajosas, pero las respuestas... De hecho, el predicador me ha confesado que tiene miedo que le echemos el programa. Bueno, no sé, ahí va la primera. Quisiera saber si los móviles son ya más imprescindibles que respirar. Ah, esa es una buena pregunta. Veamos qué dice el predicador. Realmente no es ya que los móviles sean más imprescindibles que respirar, sino que respirar ya no es imprescindible tal y como se hacía en el pasado. Desde hace años, todo ciudadano lleva implantado un filtro en las fosas nasales que purifica el verenoso gas que ha sustituido al aire por efecto de la polución. En lo que a los móviles se refiere, estos fueron disminuyendo su tamaño y cubriendo cada vez más funciones. Hoy en día, al nacer, se implanta un micrófono emisor en el dedo meñique y un altavoz receptor en el pulgar, de forma que al hablar adoptamos la misma posición que si tuviéramos un móvil en las manos. Hubo un primer intento de implantarlos en el oído y garganta, pero el resultado fue que las calles se llenaron de gente que parecía estar hablando sola y, ...y daba una sensación extraña. Así pues, ahora cuando alguien está hablando por el móvil... ...adopta esa postura familiar y todo funciona normalmente. Las compañías telefónicas ofrecen también la posibilidad... ...de implantar emisores en el resto de dedos... ...por los que hay altos ejecutivos capaces de mantener... ...8 conversaciones simultáneamente... ...y los más adinerados incluso se hacen implantar dedos extra... ...lo que ha dado lugar... a a una nueva generación de guitarristas y pianistas. Como decía, los móviles fueron adquiriendo cada vez más funciones, por lo que se llegó a que la población centralizase todo su ocio a través de los mismos, por lo que en las casas dejaron de haber ordenadores, televisor, radio, cámaras de foto, etcétera. ...hasta que se produjo una revolución en la forma de entender la vida... ...y se promocionó de manera vehemente el tener aparatos especializados. Así pues, el no va más para ver la televisión... ...fue el tener en casa un aparato especializado a tal efecto... ...y se empezaron a vender de nuevo ordenadores, televisores, radios... ...cámaras de fotos, etcétera Hoy en día, el sumum de la categoría social... Lo que indica la solvencia de un individuo y su estabilidad Es cuando en su casa tiene el máximo de los lujos Un teléfono fijo El máximo de los lujos Un teléfono fijo ¿Tenemos problemas de conexión? Con el tubo del tiempo Dios mío, que se los va Vamos a intentarlo con la última pregunta A ver si hay manera ¿Quedan ecologistas, aunque sea en los zoológicos? ¿Hay ecologistas en el 2023? El movimiento ecologista ha sufrido grandes cambios. Cambios tan radicales que chocarían profundamente con la idea de ecologismo que se tenía en el 2008. ...en 2023 la filosofía ecologista aboga por un modo de vida más natural... ...que busca la esencia del hombre en la naturaleza... ...e intenta volver a una forma de vivir más primitiva... ...así pues, los ecologistas en el 2023... ...se visten con pieles de animales despreciando las fibras sintéticas... ...son defensores de la caza de ballenas... ...y partidarios de la fabricación de bolas de billar con colmillos de elefante defienden las explotaciones petroleras como recurso natural y abogan por la extinción de ciertas especies que perjudican sus cosechas. Se han recuperado tradiciones como la de lanzar una cabra desde el campanario, pues el muñeco de plástico que la sustituía chocaba con la filosofía naturista y, como ya comenté en cierta ocasión, las corridas de toros pasan por un gran momento, ya que pocas cosas hay tan primitivas y salvajes como el encuentro del hombre contra la bestia. La matanza del cerdo es ahora una atracción turística de primer orden ...y es llevada a cabo tal y como mandaban las antiguas tradiciones y ritos... ...y recuperando detalles como el lavado de las tripas en el río. Como amantes de la naturaleza que son... ...los ecologistas del futuro tienen en sus casas las cabezas disecadas... ...de gacelas, leones, tigres, leopardos y ornitorrincos... ...así como alfombras de piel de oso. Como podéis ver...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 o llama al 911-811-0398 Los jueves entre las 10 y las 12 de la noche Pregunta al predicador ¿Es gratis? Predicador en el Callejón del Hambre comemos de todo Y ha llegado la hora de hablar de cabezas, pero en inglés, heads, pero no de los Talking Heads ni de los Radiohead, sino de esta maravilla que se llama Portishead. increíble que precisamente el sonido analógico, el único sonido analógico que hay en toda la canción, que es esa parte final de sintetizador, sea tan tremendamente fuerte. Transmita tantísima emoción en una canción tan dura. Eh, una canción que, como diría Teddy, es eh, música botón, eh, programación pura y dura. Y sobre esa programación tan tremendamente fuerte de esta canción, que se llama Matching Gun, algo así como eh, pistola máquina, es... Eh, la voz tan suave de la cantante de Portishead. Preciosa, absolutamente increíble esta canción. Esto es el adelanto que ha salido hace cuatro días nada más del próximo disco de Portishead que se llama Third. Eh, tercero, ya está, nada más. Eh, la verdad es que no sé si todo el disco será como este, pero me parece que esta cabeza, y no la de Radiohead, mmm, creo que aquí en el callejón nos va a gustar mucho. Pero tenemos más cabezas, porque tenemos a los future heads que son las cabezas futuras que ya eh, hace un par de años eh, nos sorprendieron muchísimo con una canción que es una mezcla tremendamente curiosa entre melodías a capela y ritmos post-punk, así como de los Clash. Esto esto es, es es increíble, se llama House of Love y son otras de las cabezas que nos visitan, The Future Heads. Ahí está. Oh oh ah oh oh ah oh oh ah oh oh ah oh oh ah oh oh ah oh oh When I was a child, running in the night I was afraid of what Here I go Esta, esta mezcla de increíbles juegos vocales, eh, ahí como por encima de una canción tan tremendamente fuerte, es una versión, esta, esta canción es una versión de Kate Bash. En la versión original, que Bash ha sido una canción de estas, pues como ella las canta, ¿no? Aéreas, con esos cambios de voz tan tremendos que tiene esa, esa pedazo de mujer que es Kate Bash. Y estos chicos, que son chicos muy, muy sencillos, dicen cosas como esta, ¿no? dicen escribimos las canciones de este disco sin plantearnos ni siquiera que podríamos llegar a grabarlas en un estudio nos gusta escribir canciones sobre cosas mundanas y nos gusta estructurar las canciones de forma que parezca que los temas de los que hablamos son más excitantes de lo que son y se parten de risa eh, Bueno eh, The Future Heads Eh, han, están a punto de sacar un nuevo disco También han sacado una canción Que es un adelanto Que se llama The Beginning of the Twist En la que la descarga es tremenda eh, Sí, sí, ya sé que vamos de cabeza en cabeza Y tiro porque me toque Prometo que la semana que viene Me traeré algo de los Talking Heads Que me encantan Pero vamos a continuar y acabar Con las cabezas esta noche Por cierto, ¿lo de Future Heads Será por lo de Futurama? Esas cabezas metidas en una especie de urna que hablan y todas esas cosas que hacen en la serie, no sé, habría que enterarse. Aquí está, The Beginning of the Twist. I can see her I can see her ¡Hola, ¡El perro se tragaba el móvil! Uh, uh, yeah, yeah. Uh, en el Callejón del Hambre, comemos de todo. Los músicos, hartos de que nadie ya les contrate, montan una agencia de detectives en San Francisco. La Corporación Luz Azul. El problema es que son todos unos cobardes y cuando se ponen a perseguir a alguien en coche por las calles, siempre acaban siendo ellos los perseguidos. ...a base continuamente... ...y dadas las dificultades que ofrecen las calles de la ciudad... ...acaban siendo... ...unos excelentes escapistas acrobáticos... ...y se ponen a trabajar... ...en un espectáculo... ...de Crash Cars... ...Hulubu Records... ...los ha contratado para que me echen una mano en este... ...Serraros Music for Film... ...el arrepentimiento ha sido inmediato... ...se sospecha que el batería tomó demasiadas drogas... ...y se quedó pillado... ...collo Vélix con el caldero de la poción mágica... ...o eso... O es hiperactivo y sin novia no se conoce que haya tocado jamás por debajo de los 155 bytes por minuto la tienda de la pantaleta es muda y no para nunca de tocar uno de los teclistas tiene problemas de daltonismo auditivo además de algún ataque de epilepsia la sección de vientos se quedó encerrada en el local de ensayo un día que se les incendió la moqueta por culpa de un porro mal apagado. Se les han quedado los pulmones que no pueden hinchar ni un globo. Colma, el trompeta recibió quemaduras de tercer grado en la cara. Pero le ha ido muy bien. Era muy feo y ahora liga un montón. El bajista es autista. Si alguien quiere contratarlos en su película como Crash Test Dummies, se los dejamos baratitos, oiga. Pues eso, no olvidéis revisar la presión de las ruedas del coche.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 Pero... ¿qué es Alameda 2 Oulna? Te encuentras de repente en una sala abarrotada Gente expectante e impaciente, nervios. Los asistentes ponen atención en el escenario y en cualquier parte de la sala. Nunca se sabe. Cada vez más nervios, más ganas, los pies se mueven impacientes y finalmente ocurre. ¡Comienza el espectáculo! ¡Subidón! ¡Asombro! ¡Asombro! ¡Y más asombro! Miles de vatios afinadísimos, muchos, muchos músicos, puesta en escena organizada y loca a la vez. Sketch, descarga de energía, coreografías, un comando coordinado para hacerte vibrar, saltar y corear sus himnos. Sí, sí, es efectivamente como te lo contaron. Estás asistiendo al show de Alameda dos Oula. una banda con una sola misión, reventar todos los escenarios que se le pongan a tiro. Sus armas, el ska, el reggae, sonidos del este, imaginación, humor con penetración y factor sorpresa. Ska y sketch, espectáculo con corazón. Y en el mercado ya está el nuevo álbum de Alameda dos Ouna, finísimo, con una autoprodu autoproducción asombrosa. Se mezclan ritmos y sensaciones de los estilos más bailables y elegantes. Un trabajo completo con un curioso efecto. Cada corte te sumerge en un ambiente diferente, un disco que no se acaba, continúa cualquier noche sobre el escenario. Acaba de comenzar su gira de presentación y tienen tanta energía que los pies se le levantan del suelo. Es un momento, están preparados y si se les va la olla, lo hacen todo bien. ¿Qué más se le puede pedir a una banda? Pues todo esto que os he leído está en su página web y así de chulo son estos chicos, Alameda dos Ouna, que realmente suenan muy bien en directo. ¿Y qué más se le puede pedir a una banda? Pues se le puede pedir que hagan buenas canciones, como por ejemplo esta que va a sonar ahora, que se llama Escalera de Caracol. Fins demà! La vida es una escalera de caracol que en cualquier momento termina y no has saboreado cada escalón. Que en cualquier momento termina y no has saboreado cada escalón. Y lo pagaré con el del bar, o la montaré en el autobús. No seré Ser una hablar ser una persona normal pagargar con el del bar montatarla de l'auto ser una persona com que puedas hablar ser una persona Bueno, pues eh, estas personas normales están haciendo una cosa una cosa realmente interesante eh, yo te propongo si estás ahora escuchando esto ya sea en el blog del callejón del hambre o directamente eh, aquí en onda pacheli a las 22 y 50 minutos de esta noche de jueves que te pongas frente al ordenador y que metas eh, en el My, en el myspace te metas en la página de myspace y pongas myspace train acting escrito como train, que es eh, train en inglés, y acting, terminado en G, eh, y verás algo impresionante, realmente impresionante. Eh, te espero, te doy 10 segundos para que llegues hasta ahí y te cuento lo que es train acting. Dice, el vagón está tranquilo, una cabezada, un sudoku, la prensa o el bestseller del momento. De repente suena un pitido, se cierran las puertas y empieza el train acting. Train acting es lo que seas capaz de hacer entre dos estaciones, actin es adrenalina premeditación y cronómetro trainacting significa aquí no ha pasado nada esta especie de resumen de lo que es el train acting es realmente lo que hace esta cantidad de locos que de repente en un vagón de el metro montan una fiesta que dura exactamente eso tres minutos pero los tres minutos se monta la fiesta ocurre y desaparece y cuando llegan a la siguiente parada no ha pasado absolutamente nada que no os lo creéis Ya sabéis, myspace.com barra Y el primero de los temas que hay aquí es un fiestorro impresionante con esta canción Ahí está el balón por favor no me llames soy por favor yo por favor no por favor no por favor no y han llegado a la siguiente estación Y todo lo que ha ocurrido durante ese tiempo, si lo habéis visto, es algo asombroso. Han montado una fiesta, eh, han sacado un montón de cosas, sillas, vasos, bebidas y todo eso en exactamente dos minutos y 10 segundos. La fiesta se ha montado y después la fiesta se ha desmontado. Esto es el Train Acting de Alameda 2 Soul, que podéis ver en la página, repito, myspace.com.ar Barra train la semana que viene entrevistaremos a, a alguno de los eh, músicos de um, Alameda de Osona que nos contará eh, cómo ha sido la logística de todo esto. Hay dos más. Ese es el sonido del metro. Y empieza. Todos esos ruidos que escucháis son ahora están extendiendo... En la parte de arriba Una tela para que haya penumbra Y haya intimidad Todos llevan pegados en los pantalones Trozos de precinto para poder sujetar la tela Sacan sillas de debajo Colocan las sillas Ah, este es el del cine Están preparando una proyección de una Película Las palomitas Hay uno desenrollando una pantalla eso, ¿para qué me va? Lo digo Y empieza la película Y es cierto también que perteneces a Víctor Eres parte de su obra, eres su vida si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. Nuestro amor no importa. Siempre tendremos París. Están todos los tópicos, hay una pareja que se besa, un acomodador que les echa la bronca... Ha pasado un minuto y 38 segundos y suena eh, ese típico sonido de que van a llegar a una estación. De repente todo desaparece, las palomitas, las sillas, todo, absolutamente todo desaparece. El vagón vuelve a la tranquilidad. Este Train Acting de Alameda de Osona, que está disponible en YouTube, ya sabéis, también en myspace.com trainacting, ¿eh? es algo verdaderamente asombroso de ver y que merece la pena. Eh, yo creo que verlo, y no sé, a mí me da el gusanillo de que va a haber más cosas de este tipo muy pronto, muy pronto, en Internet y en cualquier otro sitio. Y ha llegado el momento, después de tanta emoción continuada, de tomarnos un respiro. ¿Y cómo nos tomamos un respiro? Pues dándole una oportunidad a la poesía, ya sabéis.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 ...al módico precio... ...de una sola neurona... ...darle una oportunidad... ...a la poesía... ...sinceramente hablando... ...alguna vez debiera preguntarme... ...por qué se me amontonan los suicidios... ...sinceramente hablando... ...alguna vez debiera preguntarme... ...por qué se me amontonan los suicidios... ...se ha parado el reloj... ...las siete en punto... ...empiezan a estorbarme las canciones... ...que saben a destierro... ...porque la carne crece y desordena... ...esta estación de paso que recoge mi piel y mis maletas. Voy a tomar un tren a cualquier sitio... ...voy a beber de un trago los paisajes de un diluvio de tierra... ...antes de que la lluvia desentone... ...y se acueste a dormir pespunteada... ...como un lento rodar de mariposas. Pero no me digáis de dónde viene... ...ese temblor dulcísimo del aire... ...y estaré como siempre, como antes muriendo a cada hora en cada grito, porque solo me quedan cicatrices y algún rastro de sol entre los ojos.